Hola, ¿cómo estás? En realidad estamos en altavoz. Ah. Bueno, veremos a ver cómo sale. Cualquier cosa, si se escucha mal,、eh, vamos、okay. sin el altavoz.、Eh, ¿Sos Laura? Sí. Sí, soy yo. Bueno, Laura. Sí, sí,、eh, a ver, eh, contanos eh, en tu caso, bueno, perteneces al programa de Salud Sexual y Reproductiva de Nación,、eh, ¿cómo vienen trabajando y cómo fue esto de trabajar en pandemia? Ahora me imagino que estarán un poquito、eh, con más、eh, flexibilidades y no tantas restricciones,、eh, Laura. Mirá, nosotros desde el programa、eh, básicamente lo que hacemos es el sostenimiento de, digamos, de los insumos para los sectores de salud、mm. y digamos, las capacitaciones para los, el, el, con los profesionales. Nosotros no hacemos trabajo con la comunidad,、mm. quizás este, algún, algún taller, O ese tipo de cosas, pero no es, es que, la función del programa, digamos, directamente con la comunidad, sino con los efectores y con los, este, con los profesionales y con los centros de salud y hospitales. ¿Y, y cómo, pudieron,、eh, cómo, cómo, cómo trabajaron en pandemia? Digo, porque la mayoría del personal de salud、eh, estuvo afectado a, a trabajar para la pandemia. Pero bueno, dentro, digamos, de, de las estrategias de salud en pandemia,、sí. una de, digamos, como que de las eh, eh, atenciones. Que se consideraron de emergencia fue la continuidad de la entrega de los métodos anticonceptivos y la resolución de las、eh, interrupciones legales el año pasado y a partir de la ley 27610, interrupciones voluntarias y legales del embarazo,、mm. que son básicamente este, las principales líneas de trabajo del programa de salud. Entonces, la realidad es que mucho no se vio afectado desde nosotros hacia los efectores, lo que es el procedimiento. digamos de los insumos y, y por ahí fue distinto el contacto con los i n s e c t o r e s que fue digamos, como todo el mundo、eh, más vía zoom vía telefónica vía whatsapp el contacto con los profesionales、claro. pero digamos、eh, quizás en lo que más se pudo notar、eh, la pandemia en relación a los insumos y demás que fue la cuestión de, la, de los preservativos. s í La entrega de los preservativos disminuyó el pedido de los efectores de salud del insumo preservativos a, a nosotros al programa. Porque claramente a la gente dejar de circular por los espacios públicos, entonces claramente retiró menos preservativos de los espacios este, de los centros de salud, los hospitales y por ahí de algunos otros lugares. Que solicitan al programa este, los preservativos. Si vos me preguntaras qué podría yo que pude notar、eh, durante la pandemia en relación a la entrega de insumos. Luego, el resto de los insumos,、eh, la entrega fue sostenida, no disminuyó, tampoco aumentó y con respecto a las IBES y a l ACILE s、eh, también este, no hubo mayores inconvenientes. Quizás a lo mejor、eh, la cuestión de. Eh, a lo mejor conseguir algún turno, pero bueno, se plantearon estrategias de entregar preservativos,、eh, preservativos, perdón, este, el método anticonceptivo si fuese mensual por seis meses hacer la receta. Entonces eso,、eh, digamos, a, evitó la cuestión de, la, de conseguir el clima de ir al consultorio y simplemente ir por farmacia o retirar una sola vez por seis meses o todos los meses ir, ya tener la receta、eh, realizada e ir a retirar、eh, el método anticonceptivo. Eh, se siguieron colocando métodos de larga duración, como se venían colocando. Por suerte,、eh, no, no afectó demasiado en ese sentido este, la pandemia a lo que es este, el tema de a n t i concepción e interrupciones. Bueno, como te digo,、eh, se consideró... Una atención de urgencia. Como claro. El sí, sí.、Eh, Laura, entonces el, el Estado Pampeano、eh, garantizó durante la pandemia, bueno, y ahora más también,、eh, el tema del cuidado de la salud sexual y reproductiva. Sí, siempre, siempre. Este, por suerte fue se pudo este, sostener y, sobre todo, también que los profesionales este,、eh, se comprometieron a sostenerlo, ¿no? Porque,、uh -huh. bueno, quizás en, en, en grandes hospitales.、Eh, La cuestión del COVID eh, eh, afectaba quizás más a otros servicios que a los servicios de, de ginecología, pero en los, pequeños, en, en los centros de salud o pequeños hospitales donde los profesionales hacen,、eh, digamos, abarcan todas las especialidades, se siguieron poniendo al hombro la salud sexual y sosteniendo este, esas atenciones. Así que,、sí. y a, a Aquellas mujeres, por ejemplo, que soliciten、eh, un método anticonceptivo, ¿eso el Estado lo garantiza de forma gratuita? Sí, por supuesto, este, está dentro de la ley este, de salud sexual, la producción、mm. de los métodos anticonceptivos, dentro de los métodos que están dentro de la canasta de salud sexual, que estarían casi todos. Luego hay algunos que son como más espe específicos que no están, y no solo、eh, digamos, es salud pública, sino que las obras sociales, este, los métodos anticonceptivos, tanto los de vía oral, los métodos de larga duración, están dentro del programa médico obligatorio con cobertura al 100%, con lo cual las obras sociales también están este, obligadas a cubrir esos métodos.、Claro. Luego, que no se efectivice, este, es otra realidad, pero, la,、eh, pero está dentro del plan médico obligatorio de las prestaciones que deben este, el, Cumplir las obras sociales y medicina、uh -huh. preparada.、Eh, Laura, y recién mencionabas que preservativos hay disponibles en los centros de salud.、Eh, y si hay alguna institución que quiere eh, eh, entregar preservativos,、eh, ¿lo puede solicitar ahí? ¿Ustedes le abastecen de eso? Sí, nosotros, mira,、eh, por, por ahí viene、eh, gente de i n a ú m vienen de alguna escuela, vienen de algún club,、uh -huh. han venido de, de centros barriales, han venido de algún tipo. No me sale, el, pero de algún partido político como de alguna, pon el unidad básica o de algo así, y para tener, para, y nosotros hemos entregado de algún comedor.、Eh, sí, la idea es que,、eh, por ahí también nos han pedido de algún club.、Mm. Eh, sí, la idea es que los preservativos que hay, se distribuyan y la gente se apropie del método, sobre todo los adolescentes, este, para que sean usados. De nada sirve、claro. tener muchos preservativos guardados en una. En un depósito. Claro, sí, sí, sí, más vale. Sí, sí, sí. Lo único que, que tienen que hacer es por ahí, aquella institución que no es de salud,、mm. es por ahí a través de una nota pedir, digamos, este, pedir los, el, el insumo、mm. y nosotros lo entregamos perfectamente. Lo que nosotros en este momento no tenemos son dispensers. Ah. Eh, digamos eh, dónde colocar los preservativos tenemos sí los preservativos pero no dispensar entonces por ahí、eh, si no tienen digamos un dispenser capaz que está más difícil para la distribución o ponerlo en un lugar accesible para que puedan ser retirados pero、eh, luego de eso no hay ningún problema con respecto Bien,、eh, está Patricia Estrella también ahí,、eh, de la Dirección de Epidemiología.、Eh, Patricia, la consulta a vos eh, eh, tiene que ver con esto que ha trascendido. No sé si es cierto, si hay de cierto, que hay de real, vos me sabrás decir, si hubo un aumento、eh, de las enfermedades de transmisión sexual aquí en la provincia de La Pampa en los últimos meses, años. Eh, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien.、Eh, mira, para ampliar un poco la última pregunta que le hiciste sí, a、dale. Laura sobre la distribución de preservativos, quería contarte que desde el programa provincial、eh, de VIH, SIDA e、eh, ITS,、eh, nosotros contamos con la.、Eh, hemos trabajado para crear, digamos, bocas de distribución de preservativos por fuera de lo que son las instituciones de salud. Y hay más de 25 bocas de distribución, digamos, en lugares que no son lugares asistenciales, eh, institutos, eh, la universidad, RAFA, bueno, bancos,、eh, distintas instituciones con las cuales se ha trabajado、eh, y ellos、eh, han querido ser bocas de distribución. Y solamente con organizarlo, como dice Laura, decir, a través de una nota, vía telefónica y contar con alguna persona que Se encargue de que siempre digamos, estén llenos esos dispensers,、eh, es suficiente. La idea es sacarlos de,、eh, digamos, de, que no estén solamente presentes en el circuito de salud, sino en otros lugares que los pueda hacer más accesibles a la población. Claro. Bien,、eh, Patricia, y del tema de lo que te consultaba de las enfermedades de transmisión sexual, no sé si tienen algún número o algo.、Eh... Sí, mira,、eh, con respecto a esa información, en realidad、eh, las, las ITS eh, vienen, eh, lo que se ve、eh, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel país también, es un crecimiento en la notificación de los casos de sífilis puntualmente y otras ITS. Eh, es importante marcar que esto se da,、eh, digamos, cuando se está trabajando una estrategia desde el año 2010 en adelante, que es、eh, la a d m i Plus, que es la eliminación de las enfermedades transmitidas、eh, de la transmisión materno-infantil, puntualmente de la transmisión del VIH, la sífilis congénita, y luego se agregó a esa estrategia la、eh, eliminación de la transmisión por hepatitis B y también por chargas. Eh, la puesta en marcha de esa estrategia que surge en el año 2010 y s e fortalece luego en el 2016 ha hecho que se trabaje mucho en lo que es la vigilancia y la notificación de estas enfermedades y que nos permita contar con ese dato. Digamos, todas estas son enfermedades de notificación obligatoria, por lo cual cuando se registra algún caso, tanto del sistema público como del privado, debe notificarse a los sistemas. Eh, que son propios para e s t o que es el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, para que desde los programas, que、eh, s donde se gestionan la, las políticas y,、eh, de salud, contar con esa información va a permitir adecuar, digamos, las estrategias para、eh, trabajar la eliminación.、Eh, mm. Y se ha visto un incremento desde el año 2015 al 2019, e v n t u a l m e n t e de sífilis, pero ya digo,、eh, Puesto en este marco de estrategia de eliminación, ¿sí? que apunta a la eliminación de estas enfermedades,、eh, es un combo, digamos. Es posible que haya un crecimiento、eh, que no esté excitado totalmente por la mejora del sistema de notificación y de vigilancia. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Eh, eh, hay más, control, más controles y se detecta más, y por eso también hay un aumento.、Eh, sí, la explicación no... estaría por ahí también. Claro, y、mm. esa. esa Este diagnóstico que se hace, a su vez, se notifica en un sistema que nos permite verlo, nos permite ver ese dato, digamos, porque quizás、eh, anteriormente estaba también en, en, en la misma medida, pero no estaba el dato notificado, entonces no teníamos un conocimiento real de la situación. ¿sí? Claro, sí, sí, sí.、Eh, sí. No、está, como te digo, a nivel país sí hay un crecimiento en los últimos cinco años, en la provincia también. Es importante decir que el 20% de los casos de sífilis que se notifican ocurre en mujeres embarazadas. Y esto es importante、eh, porque a lo que se apunta, una de las、eh, metas, digamos, es eliminar la transmisión materno-infantil y la sífilis congénita. ¿sí? Sí.、Eh, y digamos que la sífilis、eh, durante el embarazo puede causar. m a l Formación congénita en el niño puede causar abortos, puede causar mortinatos. Es una enfermedad que tiene tratamiento. ¿sí? Claro. Y, eh, Pero bueno, Patricia, ¿y cuáles que... se, ¿cuál sería,、eh, ¿cuál serían los síntomas más comunes?、Eh... Bueno, los síntomas ahí se los va a contar Laura. Ah, bueno. <ríe> Eh, la sícilis tiene como dos etapas. Una sícilis aguda, donde aparecen los primeros síntomas que son locales en general en, los, en la zona genital. En las mujeres puede aparecer como una lesión en los labios, c o m o si fuese una úlcera que se llama el chancro. Y esa lesión está activa durante un tiempo, luego desaparece y es en general una enfermedad este, que transita durante muchos años asintomática. Entonces,、eh, el diagnóstico.、Uh -huh. Suele ser la mayoría de las veces de laboratorio al realizarse、eh, el ABDRL. Ah. en la BDRL, en un control de salud. Este,、no es, eh, no, excepto s no, e que uno haga una consulta, la persona evidencie digamos, e la lesión y haga la consulta por esa lesión, en general este, los diagnósticos suelen ser exclusivamente. De laboratorio y no por este, síntomas clínicos. Claro, Laura, ¿y en este caso hay que solicitar cuando uno se hace el análisis que, que, se, que se verifique eso también? Digo, ¿O d i g o, o, o saltan e el análisis común? No, o sea, análisis、eh, solo es si, digamos, me van a diagnosticar esta enfermedad, si se me solicita、ah, el laboratorio para esta enfermedad como para cualquier enfermedad, digamos. Uno, uno a veces es como en el. En la fantasía está, me voy a hacer un control de rutina. Depende para qué s e a el control de rutina. Quien、mm. me lo esté solicitando va a apuntar al, a la búsqueda de determinadas enfermedades. Entonces, no es eso. O sea, sí,、eh, sí, sí, es, es sí, un análisis es, que pide un, un ginecólogo o ginecóloga. Por, por ahí solicita está presente, este, el testeo para las enfermedades de transmisión sexual. Pero quizás si voy a un médico clínico para hacerme un chequeo. Eh, de rutina, a lo mejor en la, en la visión del médico clínico no está puesto en las enfermedades la de transmisión sexual, entonces no、claro. se solicita en el laboratorio.、Mm. Entonces está bueno que las personas se apropien, digamos, de eso, de,、mm. esa, de, digamos, de, de querer saber. ¿Cómo estoy yo en mi estado serológico con respecto a las enfermedades de t r a n s m i s i ó n sexual?、Digamos. Entonces, sea como a solicitud, estaría bueno también de las personas decir, bueno, así como me quiero hacer el análisis del HIV, hacerme el deber de, de sífilis, hacerme de hepatitis B, hacerme de hepatitis C, que、mm. son enfermedades que se transmiten a través de las relaciones sexuales、claro. en、eh, diagnóstico serológico.、Sí. ¿Y es más asintomático en mujeres、eh, el tema de la sífilis? No? Eh, no, no. no, no, no, al contrario, te diría que、no. por ahí a lo mejor hay más、eh, l e s i o n en las mujeres que en el hombre. Bien. Este, pero como te digo, este, el diagnóstico、eh, suele ser este, serológico este, por algún control, digamos, este, este, cuando uno va al, al, al chequeo médico o a、sí. una consulta médica. Que por evidenciar una lesión. No, no s u El e El mayor porcentaje no es d extenderlo.、No, no eh, eh, Permitíme agregar que sí. Sí, en el control de la mujer embarazada, sí, es de rutina digamos, la solicitud de estas serologías en los tres trimestres. s d i g a m o A pesar de que no haya un antecedente, a pesar de que no haya sintomatología o lesiones, sí, es importante la detección.、Eh, De esas t enfermedades de sífilis, de VIH, de hepatitis B y de llagas durante el embarazo, ¿sí? porque hay posibilidades, obviamente, de tratamiento, algunas y o de intervención para evitar que los niños nazcan enfermos o expuestos. Bien.、Eh, y a eso apuntan todas las estrategias. n o Bien. Bien, Laura y, y Patricia, no sé si quedó algo que nos quiera comentar.、Eh... sí. Sino... No, yo por ahí quería reforzar、eh, la idea de que la manera de evitar la transmisión de este tipo de enfermedades es el uso del preservativo. En el caso, digamos, este, de las relaciones donde hay pene por medio, y si no, el campo de látex, que no es un insumo en sí mismo hoy disponible en la Argentina, Que se está, digamos, este, haciendo tratativas para que el campo de látex exista como insumo en sí mismo. Hoy la, la utilización del campo de látex es a partir de un preservativo, pero que esa es la única manera de evitar la transmisión, el、uh -huh. uso del preservativo.、Uh -huh. Y este, no hay otra. Bien, bueno, Entonces, así,、uh -huh. uh -huh. apropiarse del método y a inculcar mucho. Y muchas veces, digamos, uno. Eh, presupone que es a、ah, los adolescentes que no usan el preservativo, y la verdad es que la, el, la edad de la franja etaria de las personas、eh, que tienen enfermedad de transmisión sexual no es mayoritaria en los adolescentes, sino en la población adulta. Con lo cual, este, esto es un mensaje para toda la población, para, para hombres y mujeres, para relaciones este, vaginales, anales y para oral. e ¿sí? s Es de por todas las vías. Entonces, es,、eh, digamos, el mensaje tiene que ser ese: t el uso del preservativo. Que hay que usar más preservativos.、Bueno. Y, y hay muchos disponibles. Y hay disponibles, está bien. Disponibles. Bueno, bien.、Eh, bien, Laura y Patricia, le, le agradecemos muchísimo estos minutos con Kermés.、Eh, bueno. que, que tengan buen día. Bueno, muchas gracias y buen día para ustedes.、Bien. Gracias, un s a l u d o buenos、bien. días.